Y saludos desde la sintonía de Berriozaro y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM También como cada semana saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet A través de eguskiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Estamos a jueves, jueves 27 de febrero del 2014 Último jueves del mes Música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 Con toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales En el programa de hoy vamos a escuchar, entre otros, a la banda Ibarresa Sutagar con su nuevo álbum Bisidica Ode El álbum debut para la banda Odoraren Minchoa Y dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de la banda de Stegia, Lizarra Flitter Habrá más música, ¿eh? Y tendremos por aquí, por los estudios de berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, aparte de la banda de la Sonrisa Metálica. Una banda que acaba de publicar recientemente lo que es su segundo larga duración, compuesto por ocho temas, y no dicho eso, de las 7 menos diez aproximadamente, estarán por aquí, por los estudios de berriozar y Ratia, por Euskal Música, para presentarnos ese su nuevo larga duración... Y para hablarnos también un poquito de los eh, directos que acaban de dar ya, de los directos que van a dar, y de la historia de la banda, La Sonrisa Metálica, recuerda eso, de las 7 menos 10, aquí en Euskal Música. Y también, como no, hablaremos del Nafarroa Unies, sí, sí, que se va a celebrar este año en Sangüesa, y que ya tenemos quien va a ser la encargada de componer la canción... Y de componer la letra Así que si lo quieres saber, no te vayas Porque esto no ha hecho más que comenzar Una nueva edición de Euskal Música Tu con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Y vamos a abrir el programa de hoy si te parece con mucha caña, con mucha fuerza Y lo vamos a hacer con gente de aquí, lo vamos a hacer con gente de Iruña Contracción, una banda formada a finales del 2009 con David Carrica a la batería Y Alfonso y David Zarzosa a la guitarra y al bajo respectivamente Muy pronto se una la banda Iván Viedma para hacerse cargo de las voces Todos ellos eh, pertenecientes a otros grupos como sutagar Tierra Sonda, Mr. Feeling sienten la necesidad de montar este proyecto para dar salida a sus inquietudes musicales. En 2012 sacan a la luz su disco debut llamado Virgen de las Tinieblas bajo el sello de Maldito Digital, obteniendo muy buen recibimiento por parte del público y de la crítica especializada. Hay que decir que David Carrica decide abandonar la banda y es Daniel Lizarraga Dino quien se ocupa de la batería a lo largo de la extensa gira de presentación del primer larga duración. En enero del 2014 editan su segundo CD de estudio llamado Rotos y Quemados, habiendo sido grabado en Rayos Estudios a cargo de Chuchín y mezclado entre este último y la propia banda. El disco es publicado bajo la imagen discográfica de Rock CD, aunque realmente es una autoedición. De este segundo trabajo de estudio vamos a escuchar dos de los temas que te puedes encontrar: el tema Tras el Apegón y El ladrido con caña, con fuerza, con Rotos y Quemados, con tracción, comenzamos. El programa de hoy de Euskal Música. temas a los que te puedes encontrar dentro de lo que es este segundo trabajo discográfico para esta formación, para Atracción el álbum Rotos y Quemados lo que escuchamos, Ladidos anteriormente escuchábamos el tema Tras y el Apagón Con fuerza y con caña hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música la sintonía de Berriozar y Retia y por supuesto a través de internet en Euskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio y nosotros que continuamos y vamos a seguir con caña y con fuerza y lo vamos a hacer con una banda que nos llega desde Eibar Lleva ya un montón de años en esto de la música, con eso te lo digo todo y con eso ya sabes de quién hablamos Hablamos de la banda Eibarresa Sutagar Que vuelve esta vez con Visiri gaude Estamos vivos, un disco de 10 temas El guitarreo es el que da paso A lo que será la primera canción de este disco Ez Echi Orain, tema anérgico De melodía pegadiza De los temas que vamos a escuchar, comentar Kenana, de melodía para nada tranquila Es un tema dedicado en parte a situaciones Que se están viviendo actualmente Y el tema que cierra el disco Shure Baitan Dentro de mí, es un tema para que No acabemos melancólicas Para pues, cambiarnos un poquito de actitud y dejarnos con ganas de más de esta banda Sutagar. En resumen, decir de este disco que es muy enérgico y tiene potencia, de temática crítica, los eh, temas de la banda pues eh, se hace notar vivos y con carácter, con solos de guitarra muy rockeros. Eh, un detalle, decir que han incluido las letras en castellano, en francés y en inglés. Así que nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de la banda Ibarresa Sutagar, Visiri Gaude y, y nos quedamos con esos dos auténticos pelotazos. ¡Nana, Isure Baitán! su propio sello discográfico J.K. Ekoispenak Aquí está el regreso esperado de los Eibarreses sutagar Con este nuevo trabajo discográfico Visidika Uden Y con 10 auténticos temazos Como has podido comprobar el octavo corte del álbum Nana Y esto que escuchas los últimos compases Del tema con el cual se cierra este nuevo trabajo Sude Baitan Temas eh, pegadizos te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo Como aquel clásico JK con el cual pues eh, prácticamente se dieron a conocer En el año 1991 aproximadamente Aunque antes en el 87-89 editaron Sendas Maquetas Y nos vamos ahora con una formación que acaba de nacer, digámoslo así. Hablamos de Odolaren Minchoa. Hay que decir que el guitarrista de esta banda, de Usurbil, Luquen Arcarazzo... Es el hijo del productor y también músico Kaki Arcarazzo. Lidera este grupo del que nos presentan su primer trabajo discográfico. Una pequeña carta de presentación que recoge seis temas en los que destaca la gran capacidad compositiva del grupo. En la base de su estilo está el hardcore, canciones afiladas y directas donde el ansia de libertad, el amor, los sentimientos más primitivos y las ganas de vivir son los principales temas básicos. De este nuevo álbum Vamos a escuchar dos de los temas incluidos En este álbum debut Nos vamos a quedar con el tema Y el tema Es el álbum debut Para esta banda Para Odolaren Minchoa Que por cierto promete Porque vaya temas que te vamos a presentar Gauzek izatera va mundu hausal batzera Batera Gauzek zentua galdu ez duten bitartean Galdu ez Gauzal Batera, batera. Gauzal Zentua gandu ez duten bitartean Gandu ez duten bitartean Gauzal gau Batera, batera. Gauzal Hiten se acaban de sacar de la manga esta formación, ¿eh? Bajo el sello discográfico Yukal, el álbum debut para Odolà del Mincho. Para Jonés eh, Chueca al bajo y a los coros, para Benías de Chueca la guitarra, hermanos, para Luken Arcarazo a la guitarra y a las voces, hijo del productor y también músico Carque Arcarazo. Y completa la banda Jokin y Das a la batería. Colaboraciones importantes, la de este tema. Bakarik Ere con las voces de Ollana Arsuaga. Pues aquí los tienes, una gente que promete. Ascata Sunerans y Bakarik Ere eran dos de los temas, incluidos en ...en este primer larga duración... ...te recuerdo el nombre... ...Odolaren Minchoa... ...y seguimos compartiendo contigo más música... ...en la sintonía del 100.8... ...en Berriozar y Ratia, cada semana... ...90 minutos, con lo mejor de la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...ahí estaba por ejemplo... ...la música de los Sutacar... ...ahí estaba por ejemplo la música de tracción... ...y la música de Odolaren Minchoa... ...y ahora nos vamos con la banda de Estella Lizarra fritter ...una banda que se formó en 1991... ...y reformados ahora finales del siglo 20 y después de ese largo descanso desde 2006 los legendarios Flitter están de actualidad, entre otras cosas por su regreso a los escenarios y por la salida de su nuevo trabajo discográfico, regresan con 11 nuevos temas llenos de energía y caña dentro del álbum rabioso vamos a saborear la caña y la fuerza de esta formación de Estella Alizarra con los temas Ponte en pie y suéltate oh, oh, oh, yeah. ¡Ponte fiel! Woah, woah, woah, yeah, yeah. Bonte fiel! Es tu baile que acabaste de ganar. Habría los dientes, por a que Gitan de las menas, empezamos otra vez Ponte en pie! Ponte en pie! Ponte en ¡Ponte en, Ponte en pie Muévete en ritmo que marca tu corazón Vigila tus pasos, maneja la situación multimik polxarrak manginko bombxarren vigoso ikuragirea batena botenura bau aldante kagearen vano Sueltate las manos El mundo al revés El mundo es un caos Rabioso, así es como se hace llamar el nuevo trabajo para la gente de estrella de Lizarra Feater El álbum contiene 11 temas entre ellos lo que acabamos de escuchar Ponte en pie Y estos últimos compases del tema suéltate El disco editado bajo el sello Maldito Records Y aquí están el esperado regreso y a lo grande de los Estellikas Friter. Y nos vamos ahora con Ayora Rentería decir Ayora Rentería es decir, por supuesto Sea Mais. El 7 de noviembre Presentaron el séptimo disco llamado DA en la rueda de prensa que dieron en el Café Anchoquia de Bilbo. El disco Tiene tres de temas y lo ha producido Dave Allen. Lo han grabado en Euskal Herria, En los estudios Tío PT Con José Lastra como técnico de sonido DAB ha mezclado el disco en el Estudio Club Ralph de Londres y Andy Kipi Baldwin lo ha masterizado En los estudios Metropolis de Londres Desde el 7 de noviembre está El disco a la venta en la web En el Bandcamp de la banda Y en la Feria de Durango, por supuesto Lo pusieron a la venta del 5 al 8 De diciembre, y a partir del 9 de diciembre Está en las tiendas, en plataformas Digitales y en los conciertos Nos quedamos pues, con dos de los temas Que te puedes encontrar en este Nuevo álbum, Oyu e Ilunetan Es el regreso, séptimo Trabajo discográfico ya, para esta formación Ya bastante, bastante madurita Seamáis Séptimo trabajo de estudio para esta formación, para Seamais. Banda compuesta en este séptimo trabajo por Asier panabe Rubén González, Piti y Ayola Rentería. Dos de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico. Oyu, tercer corte del álbum. Y esto que estamos escuchando, Ilú Netán, séptimo corte. Estuvo por aquí por berriozar y gracia por el programa Euskal Música, la vocalista de la banda Ayura Rentería para presentarnos este nuevo trabajo discográfico, para hablarnos un poquito de la trayectoria musical de la banda y para hablarnos de los conciertos que tienen para presentar este nuevo trabajo DA de la formación SEA MAIS. Bueno, ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, para el programa Euskal Música, nada más y nada menos que a La Sonrisa Metálica, que acaba de publicar lo que es su segundo larga duración, titulado Despertaré, y que lo tenemos aquí calentito, casi casi se me está en quemando las manos, así que nos quedamos con ellos, nos quedamos con uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico de La Sonrisa Metálica, y entramos en materia con la entrevista a la banda. All right. tema que abre lo que es el segundo trabajo discográfico para la formación La Sonrisa Metálica El tema Si existe un dios ya han estado presentando este segundo disco despertaré en lugares como el Black Rose de Burlada Y hoy los tenemos en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música Más concretamente tenemos a Eneco, batería, John, guitarra y coros y Gabriel, voz y guitarra Buenas tardes a los tres Hola, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Para comenzar, si os parece, vamos a echar un poquito un vistazo atrás Y vamos a hablar de lo un poquito sobre los comienzos de la banda, cuándo se forma, cómo se forma la sonrisa metálica Pues vamos desde el 2007, 2006, yo qué sé, ya cada vez 2007. 2007. ¿2007? No sé, ya, ya he perdido... He, he perdido ya la... Sí. 2007, llevamos un montón de años juntos y bueno, pues eso. Nosotros empezábamos, ya teníamos grupos de antes, lo típico. Si nos Estábamos en Eko y yo en, pues en, en de Rigor, rigor. que estuvimos ya, no sé, un par de años, o tres, o... Sí. Y se deshizo el grupo y entonces ah, a buscar gente uh -huh. Y entró yo enseguida Por ahí aparecí, teníamos un amigo común Y me dijo, joder, pues conozco a una persona Que está usando guitarrista y tal Y a ver si encajáis <risas> Y encajó la cosa y hasta y hasta hoy. Dos discos habéis sacado <risas> sí. eh, Como bien nos habéis dicho, venís de otras formaciones O sea que no es con la formación Sonrisa Metálica Con los primeros pasos que dais en esto de la música No, como quien dice. no, no, llevamos no, no, un montón de años ya Yo, por ejemplo... Yo, estuve, yo empecé con Kraken Hace, bueno, pues eso con, yo sé, 20 años, 19 años Con la primera de, de Kraken Luego pues, estuve en Tagore Luego pasé a de Rigor Que era eh, ante antes se Rever Que también grabábamos otro disco ¿Qué? Bueno, ya llevamos bastantes años sí, sí, muchos años ya Somos viejunos Ya nos conocemos de hace años Y el tiempo suficiente como para odiarnos lo... Eh, la sonrisa metálica, nombre de la formación ¿Cómo surge este nombre? ¿De dónde lo habéis sacado? Uf. Uy, Realmente quiero subir esa historia este, sí, me, te gustaría, ma... me gustaría, me gustaría un poco... Sí. Bueno, ese... No, si es que el nombre es lo que es Tú buscas sonrisa metálica en internet Y a ver qué te aparece Piños, <risa> <risa> piños metálicos, no, pues surgió porque en el momento que, que estuvimos el grupo, bueno, empezamos con varios nombres que sin absencia me acuerdo, sí. bueno, pues no sabíamos, y en, en esa temporada estaba yo con aparato, y entonces pues se eh, surgió el nombre de ahí, la solución maternética, ¿qué os parece? Pff. Nos echamos a reír, además al sí. principio nos echamos a reír después de un buen rato porque llevamos... A tema con el, con el nombre Para arriba, para abajo sí. Y a un rato de escojonarnos nos dais cuenta que es lo que mejor tenemos <risa> Ah, sí, pues eh, venga, nos lo quedamos Venga, ya, ya sí, está no, no se nos ocurrían muchas cosas <risa> que Lo del nombre ha sido complicado no, y Además a... el nombre como que queda bien, ¿no? Para un sí. grupo sí, bueno, que pues, caña y fuerza eso, sí. Como hacemos un poquillo rollo metal y tal uh -huh. Pues la palabra metálica pues está sí, También es verdad que el nombre de la sonrisa metálica Ha llevado a gente a, a confusión Porque en un concierto nos pasó Que en la Totem, pues el primer concierto que dábamos en la Totem, joder, termina el concierto y vemos a un chico, y lo veo, lo reconozco, y era un chico que hizo una prueba con nosotros de bajista. Uh -huh. Y entonces se había venido el tío desde Olite pensando que, éramos versi que hacíamos versiones de metálica Joder, y el nombre <risa> dijo, por pues, versiones de metálica Y dice, cuando yo un rato viendo, os digo, joder, si estos tíos los conozco. Doña, pues ha sido el primer bajista de La Sonrisa metálica que no tocaste <risa> nunca más que dos ensayos, pero tú has sido el primero. <risa> pero ahí estuviste, ¿no? Sí, sí. <risa> En cuanto al estilo de música que hacéis, ¿os ha influenciado algún grupo a la hora de decir por qué no tocar como este eh, o por qué no tocar como aquel? No, ni, ni, yo creo que en concreto ninguno. creo que concreto ninguno, al final no. todos tenemos una serie de referencias comunes y luego bueno, a cada uno le gusta más un estilo cierto de otros, es que al final empiezas a sumar grupos y... Pues eso, ¿cuántas horas de programa tienes? ¿Tienes tres, podemos seguir nombrando... Sí, hombre, Pero... muchos años, al final, o sea, lo que más nos ha influido, que ya lo hemos dicho otras veces, siempre son los los grupos de fuera, pues eso, los típicos de Metallica, eh, Dream Theater, eh, tenemos hasta, hacer riffs en plan Tool, haces eh, temas más en plan Nickelback, haces pla... Siempre, casi siempre, todo de fuera, casi prácticamente, porque es lo que más hemos escuchado nosotros de... Pues de, de siempre, ¿no? La música metal extranjera. Segundo disco que sacáis, pero antes de centrarnos en él, vamos pues a hablar un poquito del disco anterior. ¿Cuándo mm -hmm. se editó? ¿Qué canciones contenía? ¿Qué aceptación ante el público tuvo? Un poquito por encima. ¡Uf! ¡Madre mía! Espera, a ver, que eche la vista atrás. <risa> bueno, un par de años atrás, ¿no? Sí 2011. 2011, sí, 2011. 2011, seis temas grabamos y, bueno, entramos con ilusión a grabar con Alberto uh -huh. en Estudios K y... La verdad que contentos con el resultado, lo que pasa que, bueno, tampoco lo movimos mucho. No, como este no. Pecamos no. un poco de, igual, de, de inexperiente, o sea, lo típico, vas y dices, ve, grabar, y luego lo, todo lo que viene después dices, claro, ya ya bueno, será, ¿no? sí, ya saldrá. Lo será. que vaya saliendo. Sí, lo que vaya saliendo, y pues no, pero al final siempre, sí, vendes a los amigos, a alguno que te pide, a uno que dices que le ha gustado y, y tal, el sonido nos gustó, nos gustó cómo trabaja Alberto, pero estábamos contentos, pero le decíamos, sí, le podíamos saber... Y un poquito más, algo más un Sí, aparte más. era la primera vez que entrábamos Y sí. era todo nuevo Aunque sí que habíamos grabado otras veces Con otros grupos y sí, tal pero pero no lo mismo, ¿no? Era algo nuevo Y luego lo que hablamos Que falta todo lo que viene después de grabar mm. Que es buscar bolos, promocionar mm. Y yo creo que esta vez en este nuevo disco sí que Y aún así creo que estamos verdes todavía Aún estamos muy verdes Pero bueno, así que nos vamos a mover algo más Hombre, pero se ha notado del primer disco, por ejemplo Eso, lo que dice Nekot pecas de falta de experiencia en el, en el estudio que no sabes tampoco cómo plasmar las ideas también es verdad que los temas sean diferentes sí. había alguno algún tema parecido en plan de que era metal duro pero en general es diferente porque diferente. si tú escuchas este disco y el anterior no pareces que no parece que sois el mismo grupo ya yo me es, es muy diferente el sonido es personalmente Sí. luego cada cual igual piensa sí. Hombre, es más suave, es más suave eh, nos lo curramos menos eh, los temas, este segundo tema tiene más, o sea, este segundo disco tiene mucho más trabajo de antes de, de pergrabación uh -huh. y, y todo eso se nota, también nosotros el equipo también era diferente uh -huh. eh, también es verdad que cuando vas a no saber qué es lo que necesitas tampoco sabes qué trabajo tienes que llevar hecho uh -huh. y esta vez sí que pues ha sido uh -huh. diferente Eh, hablando ya de el disco de reciente publicación, eh, contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación del disco. Pues es, empezamos el 20 de diciembre, un viernes empezamos y pues, aprovechamos todas las navidades para estar para estar metidos. Pues, ya sabes, pues trabajos y tal, eran las fechas idóneas, Alberto podía, quedamos entre nosotros y dijimos, venga, pues la, estas navidades ahí que vamos a estar y sí. estuvimos perfectos. Todas las navidades, excepto los días festivos... Sí. un día que se tomó Alberto por un tema personal de fiesta... Sí. Todas las navidades, grabando y escuchando y volviendo a grabar... ¿Cuándo? ¿El 5 lo terminamos o cuándo? Sí, porque sí, luego lo los lo días de bien. mezcla, que también se le ocurrió nada, si es que no le costó nada porque le estuvo haciendo un trabajo mientras estábamos grabando uh -huh. y lo que es la mezcla en sí no le costó nada nada nada sí, de sí. que no tuvimos que estar ahí esperando un montón de días ni nada, y yo creo que para el 4-5 de regalo de Reyes discazo así sí. no podíamos visto, tener mejor de, regalo de navidades, de, la verdad eh, la base metal se nota que es pesada pero la voz es diferente, no digamos un poquito un tono más no sí. sé cómo decirle ya a ver qué dices no, es decir, no, digas, no digas según qué influencias no, no, no, no. que, que, que... La, la última vez que hablamos de esto con un compañero tuyo periodista sí. me dio un par de referencias que dije yo ¿cómo? yo o sea, creo que le vio la cara que estaba poniendo y el, el cuando lanzó el plato del café, dijo igual sí. no, no, no, hombre, no es una buena referencia sí que es diferente la voz sí es que más es melódica, típica. no comparando con la base eso, eso, que es, es más cañera igual la voz pero es también más... es verdad que me dice mucha gente que en directo siempre me suena diferente a como a cuando lo estamos grabando que en, en directo suena con más fuerza y más potencia y en la grabación, pues, yo qué sé qué es que te diga. sí que es verdad que suena más fina y más melódica o sea, eso es objetivo, está ahí, se oye y, y bueno, pero hombre, también es verdad que Oje, por algo te tendrás que diferenciar y si nosotros hacemos un metal que resulta que metemos porque también nos han dicho hostia, ¿cuánta melodía metéis? pues toda la que podamos y creamos que va a quedar bien si nosotros creemos que queda bien y sigue siendo una base dura y sigue siendo eso machacona y... pero le metemos una melodía como para que la gente que nos está diciendo hostia, es que se te quedan las canciones es que se te quedan porque aunque sean cañeras gente que te dice mira, a mí esto no me gusta este estilo no me gusta pero reconozco que vuestros temas ...se me quedan en la cabeza... ...¿por qué? ...pues porque tienes una melodía... ...una voz que... ...que pues bueno... pues que ...por suerte te gusta... Y, y, y para eso lo trabajamos y al final cuando compones algo bueno cuando compones que la, claro, la viene siempre con y la, las primeras escuchas siempre son pues pues obviamente nuestra familia nuestras respectivas parejas uh -huh. que quizás no tienen el mismo gusto que nosotros sino que igual les gusta más y esas son nuestras primeras opiniones y también te ayuda mucho a decir joder pues si se le queda a, a mi hermano a mi madre a mi novia lo que sea uh -huh. eso quiere decir que hay algo de le que sí que, que le entra pero uh -huh. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones ¿qué queréis expresar con estos ocho nuevos temas eh? un poquito de qué van bueno pues eh, las letras este disco han sido super personales pues me dediqué simplemente a, a reflejar lo que pues, lo que pienso de cada día lo que me ha pasado lo que pues, experiencias lo típico de pareja de cuando era niño de, de mi día a día y uh -huh. todas las letras eh, son así por ejemplo esta que está sonando ahora de fondo es Pues es un, un tema muy muy personal también a escondidas, pues de lo que me ha pasado con mi pareja y tal, y es que todos los temas son así. El disco es un trabajo en conjunto, me explico, al componer la música, las letras de las canciones las componéis juntos, cada uno trae su idea local y las juntáis. No, no, no. esos es patrimonio de la vez que es Gabriel la cabeza pensante del Del asunto. A ver, no, no viene con un tema mascado, viene con un tema en crudo, digamos, eh, con, pues, con este rifo, esta historia. Y ahí se va mascando un poco sobre la... La marcha. Sobre la marcha y en, el, en el, la sala ensayo. Pues igual hay, hay detalles que no convencen. Que dicen, oye, esto lo cambiaría o esto haría esta otra cosa. Mm -hmm. ahí ese aspecto... Sí, hay canciones que trae una idea y, va, y al final la canción termina bastante parecida a la idea mm -hmm. y hay otras veces que hemos dado mil vueltas a una canción la hemos yeah. dejado la hemos vuelto a coger y no tenía nada que ver con la idea principal la toca, siempre hay algún sí, sí, sí, sí. toca huevos que dice eso no me gusta <ríe> no porque no funciona igual porque no nos convence <ríe> y al final bueno se... sí, sí. y por el camino en esta grabación se han quedado, se han quedado muchas canciones ¿eh? mm. muchas y de hecho al final como no sabíamos por lo típico el dinero el tiempo tal no sabes cuántos temas grabar uh -huh. y dejamos temas fuera y temas que hemos empezado muchísimos riffs pero muchísimos muchísimo risks que se han quedado en la ahí pues que lo típico yo lo llevo y yo ya a la primera ya veo ya si, sí, si cuaja o no. Cuaja. O sea, sí. si cuaja a la primera y veo con ganas, eso ya está muy claro, eso entra. Pero si no, pues nada, no hay nada que hacer. El título del disco, Despertaré, como surge? Porque no es ningún título de ninguna de las canciones. De no. Como hay mucha gente que se le pone... Eso, mira, ahí... ¿Cómo, ¿Cómo, vamos, a un ¿Sí? vamos a contarte un secreto. Mira, el secreto es que hay una cagada de imprenta, pero la cagada es nuestra. es, eh. nuestra. es, nuestra, es sí. nuestra La imprenta no tiene la culpa, pero si abres el, el, el libreto, verás que sí la tercera la segunda canción, canción la segunda canción se llama Despertaré. Despertaré pero por un error nuestro bueno exactamente de Raúl el que no está aquí el bajista que por está eso alguien, ahora alguien me mismo. dijo alguien me dijo cuando se lo conté tú no sabes que ni a un bajista ni a un batería le puedes dejar nada importante <risa> <risa> <risa> <risa> y eso no lo he dicho yo ¿eh? y, y la, el fallo fue simplemente que Raúl <risa> cogió hizo la última la última la última página y uh -huh y puso todo en la lista de temas y yo no hice ni revisarla pues vides pues des pertaré se sí. iba a desaparecer, des, desaparecer, aparece, desaparecer. Es un disco una canción del disco anterior del de disco anterior del disco anterior y ahí fue el fallo de nada y y no no nos habíamos fijado o sea teníamos Lo el vimos CD, todos todos todos paso paso por correr, y hace... hicimos la entrevista con el de camaleón nos hizo esa pregunta y dijimos ¿cómo? Y le dije yo coño si ¿sí está ahí y me dijo no y dije joder que sí y entonces me enseñó el disco y me dijo ¿dónde? Y dije yo joder Sí, sí. Me estás diciendo que tenemos 200 copias equivocadas. Esto sí. vale una pasta, ¿eh? Dentro de unos años, cuando sea... No, no, es que tú tienes una de las únicas 200 de las 14.000 que sacaron. Que vais a vender, ¿no? Por eso. Eh, antes de hablar un poquito de los conciertos, y si os parece, vamos a escuchar un tema del disco sí. eh, ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es digamos es el tema Mega por John. ejemplo de referencia de la banda? John, el, el de otro? referencia, pues, a ver... Ejemplo, vamos a todos achar... son buenos, eso es la referencia Ahí estamos, esa, son... esa es la respuesta, que, te, a comprar disco y todos los temas Venga, ¿qué diga John? Eh, pues yo diría precisamente esa, Despertaré, pues digamos que es la que más... Despertaré, no desaparecer La 2 que es la que, eh, la que más entra, la vez que con la gente como os hablabas, la que más entra decir, la más pegadiza, la, la que más puede sonar, digamos, la más radiable, te comillas. Me descubro pensando en ti otra vez. Esquivas nuevamente mi mirada el tema que da título lo que es, el segundo trabajo discográfico para la Sonrisa Metálica. Seguimos hablando con ellos y vamos a meternos a hablar un poquito de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? Supongo que incluiréis todos los temas de este segundo trabajo, pero vais a meter temas del anterior. Nada, de este nuevo nada. Hemos decidido que vamos a quitar todo y que la peña se trague versiones y discos viejos. No, pues eso, pues eh, el el que, claro, hasta ahora solo hemos, bueno, en realidad lo hemos hecho dos veces. Porque aunque presentamos el disco en el Black Rose el otro día, tuvimos un concierto comodín. Hay que no... La verdad que yo ni me acordaba. Tuvimos un concierto, participamos en el concurso del Boost Talk. Ah, sí, sí, y nos pilló justo la semana siguiente de, de terminar la grabación. De hecho, yo ni siquiera estaba porque estaba trabajando. Y lo defendimos ahí los tres como pudimos, y los equipos ni nada. O sea a así como lo teníamos allá puesto sí. y tocamos el disco a la verdad que esa sí. fue la primera que, que sí, tocamos sí. el disco y salió mucho mejor que en el black <risa> <risa> <risa> <va> a parar, <risa> por Dios? no estaba yo fue di vamos a dejarlo en que fue diferente <risa> eso fue un concierto abstracto y sí, fue... eh, experimental sí. digamosmos experiment bueno, salió bien pero bueno el repertorio va a ser pues un poco lo que hicimos en el black que fue la presentación del disco los ocho temas También tocamos los seis anteriores, que aunque hay algún tema que tampoco queda muy... No, no tocamos, es verdad. Uno no tocamos. Ah, bueno, uno no eh, Sí, uno no. Pero bueno, es igual. Sí, prácticamente de entero. Y luego alguna versión. Sí. Alguna versión, bueno, pues por, por alargar un poco y porque tenemos varias versiones por ahí preparadas. Y que nos gusta, hombre. Y que hombre, nos Hemos dado muchos conciertos de versiones. O sea, hemos llegado a dar conciertos de estrictamente de versiones, porque nos han contratado para ello porque a la gente cuando hacemos las versiones pues le gusta y de hecho hemos dado conciertos acústicos de versiones y un concierto que era eh, seis temas en la Carrica Goiti, sí. seis temas del disco anterior y todo y tú, lo demás versiones. Pues, sí, Te aseguro sí, que sí. nadie más nos pidió un disco nuestro, o sea, una canción nuestra. No. <risa> y otra, y otra versión. Entonces sí, las sí. versiones nos gusta meter, pues porque, joder, a la gente le gusta cuando metemos las versiones. O sea, la las hacemos a, nuestras. Las me, eso es lo que dices, las metes un poco a tu estilo, la, las haces tuyas. Pero aunque sea de metálica, aunque sea de de Machine, Aunque sea de Nirvana Aunque sea de U2 Aunque sea de Queen mm -hmm. Hemos llegado Joder, hay veces que sí, hacer, sí. hago listas de las bueno, versiones que hemos hecho próximo, tenemos, sí. eh, próximo disco de versiones <risa> Oye, perdona Metallica ha he hecho discos de versiones A ¿Eh? Cuando entró Jason, lo primero que hicieron fue vamos a, a tirarnos el moco y hacer Ya llevamos 67, eh. Nosotros todavía nos quedan 3 o 4. Bueno, pues hacer. ya está. Pues esperamos. Eh, ¿qué tal la aceptación tuvisteis en el Black de, en el Black Rose de Burlada para presentar el disco? Acojonante. Se sí, muy buena, muy, muy buena, buena no, muy buena. Nos, nos quedamos esperamos. muy sorprendidos. La verdad que agradecemos a todos, ya lo dijimos por Facebook y allá a todo el mundo que vino porque porque no nos esperábamos eso. O sea, muy bien, la gente colaboró Eh, muy de hecho nos hizo una ilusión que me dijeron, he que ha habido alguna cuadrilla que sacó fuera que no entró. ¿Qué dices? Sí, sí, sí a, mí, a mí vinieron varios compañeros míos de, de trabajo y me dijeron, "Jo, llegamos 10 minutos tarde y no pudimos entrar." Sí, Digo, sí, sí, muy bien, muy bien. De hecho, o sea, estábamos haciendo la prueba de sonido y ya la cosa se estaba llenando y yo sea, sí, sí. esto. Muy bien, además es que eso te te da mucho aliento sí, claro. porque sales y dices joder, si es que está la gente aquí, todo el mundo ha respondido. Es cierto que llevamos más de un año sin tocar, que presentas sí. disco nuevo que lo difundimos a los cuatro vientos, a todo el mundo y pero aún así muy bien. Sí, aún así no esperábamos tanto la verdad. ¿Eh? Eh, Fechas a corto plazo para presentar el disco, tenéis... Pues a ver, tenemos eh, tenemos a palabrada con el inferno el 17 de mayo, que todavía no sabemos qué va a pasar porque estamos mirando Eh, para el Mayatza es que ahora mismo estamos eh, programando todos los bolos tenemos esperando con un poco de suerte tocar el Mayatza el del inferno la peña Garrigaquito que nos hemos <ríe> comprometido para Pajunio, el día junio, ¿no? Para el día 20 de junio para el día de la peña Pero presentar el disco, ¿no? Ni versiones ni nada. presentar el disco. ¿Disco <ríe> no, no, mira, ya les vale, que ya les hemos hecho unas cuantas versiones. <ríe> eh, luego en Madrid tocamos el 14 de junio. Yo tengo al hermano castigado en Barcelona buscando algún bolo, le he dicho, vamos, ir buscando algún garito por ahí. Luego tenemos también estamos sí, mirando en Logroño. En Logroño ¿no? también. En Logroño yo también estoy buscando en en Bilbao. Ahora lo que sí que estamos haciendo Porque, joder, yo no mucho por foros y tal de internet uh -huh. y te das cuenta que lo que hace la gente, y que, y que es lo normal, es intercambiar los bolos. Entonces, por ejemplo, para el de Madrid, yo les conseguía a unos chicos de allá, a platos rotos, así les hago la, la promo a los chavales, platos rotos el 10 de mayo en el Black Rose, pues me puse en contacto con ellos... Y, y les conseguí un bolo aquí y ellos me buscan allá y es que así tienes que funcionar mm. que decir si tú aquí consigues a bolos fácil en Pamplona porque en realidad tres o cuatro bolos puedes tocar mm. fácilmente un año bueno pues, pues consigues a uno de fuera y que te consigan bolos para <risa> ti y entonces ahora lo que estamos haciendo es eso intentando cuadrar las las fechas sobre todo porque nosotros con todos los temas personales turnos y tal pues tenemos ya, claro. las fechas para salir Tenemos 6 ¿no? pues, o 7 al año sí, sí. Y dices, bueno, pues si tocas cuatro veces fuera tres veces fuera, ¡buah, más que contentos uh -huh. eh, De los 8 temas que se incluyen Me tienes que decir uno Personalmente, ¿con cuál os quedaríais? Hombre, yo yo me quedo con las escondidas Yo Porque este justo es el que estás está hablando no. <risa> Igual que antes si Es que es por algo <risa> yo, yo, sí. yo igual me quedo con Si existe un dios Mmm Eso él. Sí, a, mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me pones en un compromiso. En umbrete sí, en umbrete. Cada día por porque me gusta mucho el rollo que lleva Venus. Mm. Venus el último el último. Venus lugar. o quién? Algunos los dos. Los dos vamos que ha sido para la sonrisa metálica lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha. Algo bueno y algo malo. Hombre, bueno, yo para mí bueno que hemos conseguido que <coughs> los cuatro que estemos Llevemos mucho tiempo Y que, y que pues bueno Que estemos a gusto, que estemos bien que, que tiremos siempre todos por el mismo estilo Y que no haya prácticamente... O sea, que hayamos encontrado Yo que haya encontrado otros tres tipejos como yo Que, que, que les guste lo que me gusta a mí Y que aunque cada uno tengamos nuestros estilos Nuestros grupos particulares que más nos gustan Siempre tiremos en, una, en la misma dirección Y lo peor, yo que sé, lo peor Vosotros, joder <ríe> También, lo mismo Bueno <ríe> El disco ha sido autoproducido. ¿Habéis intentado llevarlo a alguna casa discográfica en estos tiempos que corren? No habéis hecho ni ni mira siquiera. No. No, no hemos nada. No, no, no se trata, pero realmente porque o sea, tampoco hemos tenido lo que decíamos, o sea, es que así como la otra vez pecamos de, de falta de ahora lo poco de más que hemos hecho entre comillas que aún estamos verdes, nos hemos visto un poco sobrepasado. Sobrepasado, de decir, joder, espera, espera, a ver, ahora que tengo que hacer, que tengo que montar. Sí. Y nos, si se ha comentado, se ha planteado, pero es que tampoco hemos podido, porque fue terminar el concierto, eh, turnos de trabajo, niños y, y demás, digamos, obligaciones. y pero, Lo hemos planteado porque tampoco, o sea, la idea está ahí, desde luego. Pero además, bueno, aparte ahora mismo, realmente una discográfica, es Yo, que realmente no. no sé cuál es su trabajo. Eso o sea, si nada. nos van a claro, promocionar, es que hay que, que poner pasta o cómo sí. va? Seguramente eh, seguro, seguramente es no, vez... puedes llevar esas sitios que te muevan el CD. Sí, bueno, pues bueno. Pero al final todo depende de lo que quieras hacer. Y, y depende de lo que quieras hacer es lo que te tienes que mover y, y seguro que tienes que pagar para que te lo muevan, pero es normal, sí, es sí, lógico, sí, sí, o sea, claro. sobre todo cuando no te conocen más que los 60 que <risa> vinieron a hablar Ross. <risa> <risa> <risa> eh, ¿qué es la sonrisa metálica para la sonrisa metálica? Uf, para mí es mi vida de escape total y absoluta sí, para mí también para Bien. mí también y lleva muchos años, o sea, es que llevamos muchos años realmente con esto y entonces algo quiere decir hemos tocado hasta en bodas sí. Sí, es <risa> verdad. A ver, a ver este señor tocamos. Le les o sea, lié, para, les para, para él, él, para él fuimos su orquesta particular. Sí. Fue sí. Sí, fue bastante fue bastante divertido. Sí. Sobre todo ten en cuenta que tenemos que tocar después de la comida. Y digo, a ver qué es sí. ese guapo que está sobrio sí. después de la comida. ¿Pasó doble metalero? No, no, no, no. Ah, no pero yo creo que es, sí. para nosotros es el hobby de sí, sí. eso es nuestra válvula de escape en lo que volcamos todo, yo personalmente en lo que vuelco prácticamente todo. Y mis hijos ya les digo, a los dos Les digo, no me hagáis elegir <risa> <risa> Buena puta <risa> Que estos me dan sí, desgustos pero, no, pero no tantos ¿eh? <risa> eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Eh, bien, pues, a través de, de nuestro Facebook De nuestro... Del Gmail, Gmail. lasonrisametallica arroba gmail.com, <risa> facebook.com barra lasonrisametallica. Y el canal de YouTube. En YouTube también tenemos eh, el canal de lasonrisametallica. Y ahí, todo, en ¿no? el CD... Y ahí, pues eso, en el CD no, porque como no claro, lo tienen... Sí, sí ya, <risa> ya, ya, <risa> ah, ya es vale, reculado. <risa> no, pues eso, pues eh, que nos escriban y nosotros el año pasado tuvimos una amplia experiencia enviando CDs uh -huh. vía correo Eh, enviamos un CD a uno de Bilbao que no sé cómo se llama pero nos escribió y me hice una ilusión de la hostia Ajá. y se lo envié, claro que se lo envié de hecho yo puse en Facebook que, que nos o sea, diga la gente que se lo enviamos se lo enviamos joder, si no, no cuesta nada y si no, los conciertos mm, claro eh, Dos discos sacados, ¿qué sueños tiene la sonrisa metálica a corto plazo? Llenar Wembley <risa> Joder, sobre todo mover este y, sí. y joder, pues lo que decimos, si este año tocamos tres o cuatro veces fuera y que venga gente a vernos y que Y vender los CDs y, y, y luego ver venir. Y luego ver venir. ver venir, porque ahora este año lo que toca es, supongo que hacerlo de diferente, como lo hicimos la otra vez también, que estuvimos sacamos el disco, pero en todos los bolos llevamos sacando temas nuevos. Y yo personalmente pienso que ahora lo que tenemos que hacer es, que es lo que se hace de normal, tocar este disco, tocar el anterior y pues, preparar pues, los temas nuevos para el siguiente uh -huh. CD. Eh, para terminar, algo que me haya dejado ¿Qué queréis decir a la gente? O a... Eh, yo sobre todo agradecerle a Alberto de Estudios K todo el trabajo que ha hecho Porque la verdad que se pegó un curro De mezcla muy bueno Nos ha hecho un trabajo, él prácticamente hizo todo el trabajo nosotros le dijimos un par de cosas esta vez se lo sí. que la otra vez también pero esta vez más todavía esta vez ha acertado más a pesar de que nos dijo que el disco anterior era más popero y casi lo mató pero pero, pero así verdad, lo, dijo, lo, dijo. lo dijo lo dijo hostia que si sí lo dijo la cara que se me quedó pero no sé Agradecerle a Alberto Y a toda la gente que nos ha aguantado Las novias, las familias sí. Uy, Las novias a, se merecen el cielo con nosotros a, sí. a todo el mundo que nos Que nos apoya, que nos da Apoyo en Facebook, pues agradecer A todo el mundo y, y poco más Y sí. a la gente que nos descubre también yo He descubierto amigos que no sabían Ah, tocas en un grupo y tal, a ver cómo suena Y dices, oye, que me encanta sí Y sobre todo animar a la gente porque Pasa que yo los que he obligado A comprar el CD directamente Sí Luego me vienen y me dicen, hostia, pero si suena. Y yo, ¿que no es un grabado grabando el ensayo? Joder, que suena. De verdad, que suena. Pues si os parece, acabamos con otro tema que nos queráis recomendar de este disco. Pues quién. ¿Quién? No, venga pues ¿quién? Vale, pues nos quedamos con el séptimo corte del disco Hay que dar las gracias a Eneco Batería John Guitarra y Coros y Gabriel Voz y Guitarra por y Raúl, haber venido sí, no, no ha no no, eh, Suerte con el disco gracias. gracias Que lo vendáis bien y por supuesto que os hagan conciertos Sobre todo fuera, que es lo venga. importante Gracias a vosotros gracias. Muy bien. Gracias. A la gente pasar se acerca me observan me seducen me rodean me preguntan te puedo ayudar alguien me escucha el placer que solo yo les puedo dar pero mi alma en vuelta mil pedazos lucha por llegar Bete ya no es po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 Pues ahí está la entrevista que hemos mantenido a tres de los cuatro componentes de la formación La Sonrisa Metálica, a Eneco Batería, a John Guitarra y Coros y a Gabriel Voz y Guitarra Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música Ya sabes, cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde si nos escuchas en riguroso directo Cada fin de semana, sábado y domingo a la misma hora Opción Pero eso sí, en difusión en repetición, el sábado y el domingo Hemos escuchado a Tracción, a Sutacar, a Odolaren Minchoa, a Flitter y a la formación Seamais Y hemos hablado con Eneko, Jon y Gabriel de La Sonrisa Metálica no. ...sobre este nuevo trabajo discográfico de Despertaré... ...sobre la trayectoria musical de la banda... ...sobre los conciertos, en definitiva, con, sobre muchas cosas... ...de esta formación, la sonrisa metálica... ...que ya está a la venta... ...este segundo larga duración Despertaré... ...y antes de terminar el programa, comentarte... ...que el tercer domingo de octubre se celebra el Nafarrón ...este año toca en la localidad de Sangüesa... Y no sabemos aún cómo va a ser la canción Pero sí quién la va a cantar Quién la va a tocar Y de quién va a ser la letra El grupo será el grupo tafayés Zartaco K Quién pondrá la música Y la letra la ha escrito La sangüesina Nuria Abadía Así que con estos eh, con estas pinceladas del Nafarrones 2014 de decimos adiós. Será hasta dentro de 7 días. Será en el mismo dial en el 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net. Agur. Siendo la, la perra de mi corazón a decir algo cuando lo siento. misión he perdido esta prueba he perdido parte de ver mi dolor he llegado a la traición he llegado a la amargura he llegado a la desesperación.